Buenas noches, bienvenidos al callejón en esta noche de jueves. Sí, nos hemos colado.、Eh, hoy no tocaba programa, pero, pero, pero no hemos podido evitarlo. En el callejón del hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y sobre todo no hemos podido evitarlo porque tenemos entre las manos algo que llevábamos mucho, mucho tiempo deseando. Aunque no ha sido aquí, aunque no ha sido en España este directo,、eh, sí, tenemos un disco de los Dowboys en directo. Un pedazo de concierto que vamos a disfrutar como locos esta noche. Onda p a c h e l i 107.6: El Callejón del Hambre. Las ganas que tenemos de que esto ocurra aquí, de que la gente vea cómo son estos tipos en directo,、eh, tenemos unas ganas inmensas de que、eh, realmente estos cuatro tipos que llevan tantos años en la música、eh, se peguen un paseo, se salten del charco y lleguen hasta aquí. Pero mientras tanto, aquí tenemos a Mike s c a b o n e a Richard X. Heyman,、eh, a, a, a, a los otros dos, que, de los cuales no me acuerdo bien ahora mismo los nombres, y vamos a, vamos a oler cómo huele esto, a ver cómo suena.、Vamos. For the Doughboys! I'm like a dog in the yard. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Maun? Dice esta canción de The Dow Boys de Mike Scabonigar, Francis, Richard X. Heman y Mike Caruso. Esto es un pedazo de disco doble en el cual、eh, tenemos por un lado un DVD. Con el concierto en directo y con una especie de、eh, reportaje que se va mezclando con las canciones, en la que cuenta la, la historia de estos cuatro tipos que, después de tantos años, como ya sabéis, se juntaron para hacer de nuevo un pedazo de grupo que lo está rompiendo muchísimo por allí, por, eh, por eh, Nueva York. Y que, bueno, yo tengo que deciros que esta canción que va a sonar ahora, en esta versión en directo, a mí me da la sensación, y no he podido llegar a saber si realmente es así. Que l a estuvieron utilizando en un anuncio de la MTV en televisión para anunciar un concierto que se hizo hace muy poco、eh, pues、en la zona del Manzanares, aquí en Madrid. Esta pedazo de canción que se llama Turn Your Love on Me, que es de Carl Francis, de uno de ellos,、eh, porque la de g i a l Me Mown era de Mike s c a b o n i y de Carl Francis.、Mm, no he podido encontrar ese anuncio, pero estoy casi convencido de que poco a poco conseguiremos que los Dow Boys suenen aquí, en este país. m ú s i c you love me Pues lo único que podemos decir es que tenemos envidia, absoluta y total envidia por esa gente que estaba、eh, allí en、eh, Nueva Jersey grabando, viendo cómo se grababa este concierto maravilloso, con un sonido estupendo, con una fuerza tremenda. Estos tipos, ninguno baja de los 60 años. Sí, de los 60 años llevan toda la puñetera vida haciendo música、eh, en diferentes formaciones.、Eh, gente como Richard X. Heyman, que ha aguantado con su oficio de n、no、oficinista, sé, de o de lo que fuera, mientras, tanto, mientras, mientras hacía música por disfrute, porque él quería hacer esa música.、Eh, Mike Scavone, con sus aventuras con Ram Jam.、Eh, Esta gente ha tocado con prácticamente todo Cristo y han decidido de repente, y ahora, después de tantísimos años, después de 30 años, hacer su propia música. Con canciones tan fuertes y tan tremendas como este Carmalina, con el que vamos a decir a d i ó s no. Vamos a decir hasta allá mismo, hasta y a mismo, porque vamos a pillar a los Dow Boys por banda y les vamos a pegar un buen repaso en el programa que viene y a ver si conseguimos hacer incluso una pequeña entrevista con alguno de los miembros de este pedazo de grupo. Ahí está Carmalina. you Suffer. I cursed the times I saw you cry.、Yeah. You know, I just wanted to be your. ¿Qué tal micrófono? o q u es ¿Qué? a l e Claro, si m e pongo así, claro, la voz me sale distinta porque estoy encorvado. Suena el teléfono. Hola Jesucito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás grabando? ¿Te, ¿Te hace ilusión <risa> o qué? Estás saliendo en casa de tu madre. Vale.